Enredando las la Mañanas mañana. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos De lunes a viernes De 10 a 12 horas Por radio, radio de la, la, la de la Zumba la, la Colectiva Cheva Rata la, la Colectiva La, la, la, la, la, la Retaguardia la reta la reta la reta la reta la Las radios de la RNMA Red Nacional de Medios Alternativos Enredando la las Mañanas De lunes a viernes De 10 a 12 horas <tose> www.rgmail.com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 La semana que viene es el último enredando que hacemos de aquí de Jujuy, ¿no? Exactamente. Vamos a preparar algo especial. Sí. sí eh, sí, sí, sí, lo podemos decir todavía. No? Sí, decirlo. Podríamos Ahí va que... así como este, ah, bueno, vos... decirlo porque lo va a preparar vos. Siento que vos vas a estar por Córdoba, te vas de... a ah, a visitar a la Córdoba. familia a pasar. Hablando de la fiesta, no crees decir que el lunes que viene el último programa que hacemos de Jujuy podríamos hacer como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 Aquí desde Jujuy, el estudio de Radio Pueblo.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 10 y cuarto de la mañana, continuamos con el Enreando las Mañanas aquí desde el estudio de Radio Pueblo en Cujuy La verdad que como que estamos cumpliendo todos los tiempos, ¿no?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 Porque él no, por producto de estos cambios de estación, de estos cambios eh, de, de temperatura y qué sé yo, eh, él no puede dedicarse a su profesión que es lavar piletas, las piletas esas que se lavan en esta época porque se hace el, se hace la pintura, el cambio, claro. qué se yo, y luego eh, pues pues bueno, pues ya se usa y que no se puede hacer producto de las lluvias y distintas, eh, distintas circunstancias reensuucian la pileta entonces este es un trabajo que es serviciocio realizado claro y nosotros cuando se ve aquí por lo menos en el estudio de radio pueblo este nos damos cuenta el toque no acabamos es más y, y cuando de, como deja de llorar no nos damos cuenta porque adentro sigue lloviendo acabamos hoy le comento a la audiencia acabamos hoy con pachito de instalar un techo debajo del techo un techito con, con, con este la chapa de una computadora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 da más de 60 chicos la Merindia diariamente eh, se hacían trabajos culturales, apoyo escolar y otras cosas que se hacían principalmente la organización en el barrio se organizaba el tema de la iluminación, se organizaba el tema de los pozos porque es un lugar donde no hay un solo servicio no es que hay un, los, los tendidos de luz no existen los sentido de agua corriente no existen le, los eh, no entran los con el colectivos eh, los compañeros se organizaban el barrio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 Eh, darío una pregunta en términos de bueno de cantidad de gente organizada de penetración que qué injerencia o qué grado de poder tienen eh, tiene este, estos grupos mafiosos dentro nar narcos dentro del barrio Mira hecho se maneja mucho con lamentablemente con todo lo que se le dice a los sangditos esto el que ejecutó el tiro es un pibe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 Y después David Cho, la dejero anda preparando Tepa de la Pelli. La tengo, la tengo Anotada ahí en un cartel <risa> Escuchamos un poco de música y Continuamos con el Enredando la maña Las Mañanas, aquí del estudio De Radio Pueblo en la provincia De Cucuy, en el hermoso Barrio Alto Comedro